Edición 1618 Plan de limpieza para la ciudad Con una inusual ceremonia, el presidente de la nación, Carlos Benem Acompañado del intendente Carlos Grosso Dejaron inaugurado ayer un plan de limpieza y saneamiento de la ciudad de Buenos Aires Luego de este emotivo acto, el Intendente Carlos Grosso se disponía a realizar un primer y simbólico rellenado de baches, pero su actitud se vio frenada cuando, al asomarse a un pozo de grandes dimensiones, se encontró con varias personas que emergían del mismo y que inmediatamente lo increparon, amenazando con denunciarlo por intrusión en propiedad privada, ya que según adujeron, ellos habitaban el pozo con legítimo derecho luego de haberle sido adjudicado por el Banco Hipotecario Nacional. Luego de que los ánimos se hubieran calmado, la banda de música del Cuerpo de Granaderos Aerotransportados del Anuso Este ofreció una esplendorosa versión de la marcha de San Lorenzo I y luego dieron paso a la ejecución de una conocida obra del repertorio popular. No olvidar esta queja, di de buenas aires, si soy yo la se va. lamentablemente en medio del concierto grupos de inadaptados que se creen tocados por la varita mágica del sentido patriótico se sintieron afectados por el espíritu vanguardista de la tropa musical y el acto se suspendió en medio de algunas corridas queridos amigos sucesos argentinos envía a todos su saludo y vaticina a los argentinos un anchuroso futuro de paz ...y felicidad constante... ...hasta aquí... ...sucesos... ...argentinos... ...edición 1618...